...se encuentra con nosotros una de las asociaciones... ...más importantes y referente eh, de toda la provincia de Almería... ...la Asociación Cultural Thalia cumple 25 años... ...hace 25 años comenzaron una andadura... ...en la cual no han dejado de realizar actividades culturales... ...pero ellos hoy se encuentran aquí para explicarnos cuáles son... ...y eh, los eventos que tienen preparados para, para su 25 aniversario... ...el presidente de la Asociación Cultural Talia, Gabriel Lirola... ...y miembros de la directiva que son Francisco Lirola y Juan Villegas... ...pues muy buena Buenas, buenas. Eh, aquí estamos siempre nuestra nuestra visión desde el principio, aunque llevamos, sí, oficialmente 25 años, pero casi son 30 desde que empezamos, niños ya eh, haciendo la, los primeros pinitos culturales eh, en nuestro pueblo. yo Hemos tenido pues gente mayor, que ya no, la mayoría no están, pero que fueron los que nos inculcaron este sentido de pueblo, ...y de cultura y de, de voluntariado... ...que hoy se llama voluntariado... ...pero que desde siempre es lo que hemos venido haciendo". La verdad es que, como ha dicho Gabriel... Desde el, ...venimos haciendo cosas desde el año 78 y de toda de toda clase de toda índole en el 78 uno aglutinó un poco la cabalgata de Reyes, que había desaparecido, y la retomamos y la organizamos aquí como pudimos, como un poco medio, pero con mucha ilusión. Eso surgió a partir de ahí ya desde el 78 en adelante por pues organizando un programa navideño con más actividades. Y en el 83 pues se crea la Asociación Cultural Talia, que surge en principio como una asociación de animación sociocultural. Tenéis intención de hacer una memoria fotográfica de, de, de la historia de Dalía. Intentamos pues, eh, aumentar esa, ese archivo fotográfico. En principio la estamos publicando en la web www.asociacionthalia.org. ...Juan Villegas, ¿cómo surgió o cómo parte de la idea de, de colaborar con la asociación cultural Thalia? Porque a mí yo, desde que tengo uso de razón, pues siempre me ha gustado todo lo que es el medio ambiente... ...y el patrimonio, me encantan las cosas, las cosas antiguas, las fotografías... ...de la semana del 28 al 30 de, de julio, pues están preparando algunos algunos juegos y talleres... ...para los niños, en la plaza de abajo, ¿En... por ejemplo el lunes sería... Serían así una especie de talleres, así con, con de especie de reciclaje. El martes sería algo relacionado con el agua. El miércoles iban a unos juegos tradicionales como la comba o la rayuela y el jueves pues sería como para de alguna forma que los niños participen en la lección de las maravillas, pues que los niños dibujaran la maravilla que para era la maravilla de Dalía, que luego se pondrían cuando se eligiera la la maravilla, a principios de septiembre cómo va la elección de las siete maravillas. Ahora, o el favorito de la talla de Santo Cristo, la verdad, se están recibiendo votos, tanto para las maravillas, digamos, medioambientales, el pecho cuchillo, el arroyo, las bolsas salinas, de la reina, la giza, la iglesia de Cerín, cada cosa pareja. Cuando se elijan ya las siete, pues a cada una se le va a hacer una placa para que quede... Pide... Eh, constancia de que además ha sido elegida popularmente y, y que de ahí para, para siempre. ¿También tenéis reservado un premio? Sí, bueno, es a, a modo de de agradecimiento a, a los que participen desde ¿no? de la noche de hotel en un punto de destino a de elegir y después también pues como tenemos editado varios libros sobre patrimonio por pues, repartir alguno entre los que han participado y se comunicará en, en septiembre en, la, en las fiesta y sí, al final siempre sí. primero de septiembre antes de las fiestas mm. seguramente. alguna primicia o es una sorpresa no vamos primicia tampoco para la fiesta ahora mismo el, lo que tenemos el folclore que es, creo que es el Día 15 sí, el Grupo ¿no? de Argentina el grupo, y actuará también el, el Grupo de la Liga sí, de la Garita bueno, ¿eh? pues, el siempre, supuesto, como, como todos los años habéis creado para todo este tipo de actividades eh, un comité de honor bueno, pensábamos que eh, ya que nos poníamos a celebrarlo de los 25 años pues que, había que ten, teníamos que buscar mmm, alguien alguien eh, este comité, normalmente en todos los eventos se, se suele hacer, pues no es porque no lo íbamos a hacer nosotros. Eh, ha sido largo porque, en fin, ha habido que mandar eh, para cada uno de ellos al buscar eh, un, una altura importante, pues ha habido que justificar bastante el, el, la petición que se hacía. Y efectivamente, pues tenemos al presidente de la Junta de Andalucía con el, el, director, el director, el director que, general de la UNESCO, de la UNESCO Federico, Mayor. Federico Mayor Zaragoza La presidenta del Comité Español de UNICEF eh, El alcalde de Dalía Y Carlos Pérez Siquiá Que es Premio Nacional de Fotografía del año 2003 Vamos, representa, representaría pues A lo que es la, la cultura almeriense eh, Y vamos pues Eh, se podría a lo mejor haber buscado a alguien más, pero creemos que con este elenco que que han aceptado y que están aquí presentes, pues creemos que el comité de honor está muy bien representado. Pero no solamente ese comité de honor, vamos, que estamos súper orgullosos, por un poco es la imagen, no ese comité es un poco la imagen de los 25 años y nos va representando. Aparte también tenemos un comité especial de colaboración, que también muy importante que ese es que además es que trabaja trabaja con nosotros, nos aporta ideas, ha participado en la preselección de la maravilla mediante escrito que está formado por personas también del, de reconocido prestigio a nivel local, Jesús Rubio, que está también en Madrid este año pregonero. Ese comité también creemos que es muy especial, nosotros lo hemos denominado especial porque son personas, yo creo que a nivel local ...de bastante... Pues conocen a Dalías de siempre... De bastante valía, que siempre están en estado vinculadas con Dalías... ...y además también están vinculadas con la asociación... ...con socios colaboradores permanentemente colaborando... ...y también queremos reconocerlo y agradecerse... ...a corto plazo, un poco para que los oyentes sepan las cosas que van a suceder... ...hombre, y... yo ahora mismo... El, el, el, ...la mirada está puesta en el celebrar estos 25 años... ¿no? ...entonces tenemos el próximo día 25... Tenemos una cena de aniversario, que os invitamos a que os animéis y que acudáis. Eh, a acudáis. Va a haber una actuación de música celta, de gaita, y durante la cena y posteriormente... Sí. ¿En donde la cena? Se va a que... hacer en los sí. salones del casino. Ah, eh. sí, cualquiera que esté interesado y quiera acompañarnos, pues en la misma barra del casino puede recoger la, la entrada para, para la cena será la cena de, de celebración... ...o de conmemoración del 25 aniversario de Italia... ...el, el día 25, 25 el día de julio, 20, sí, a las 10. que fue el mismo día de cuando empezaste de la firma del acta. De de Gracias a la Asociación Cultural Italia... ...por querer venir y compartir sus su proyectos y sus actividades. Es nuestra obligación colaborar con nosotros también. Es lo que siempre hemos hecho, colaborar y, y hacer hacer pueblo. o esperamos aquí pronto para, para ir informando... De, las nuevas actividades que preparáis. Pues nada, aquí estaréis, con mucho gusto y con todos los oyentes.